Llorando mi desventura porque te quiero y tú no me quieres. Qué malo ratos de amargura pasan los hombres por las mujeres. Cuando el amor pierde la dulzura, Hay la esperanza también se pierde. Cuando el amor pierde la dulzura, la esperanza también se pierde. Cuando el amor pierde la dulzura, Las Esperanza también se pierde Yo recuerdo aquellos momentos que me quería que me adoraba y a medida que pasa el tiempo todo se pierde y no queda nada que de mi alma sufrimiento como planta deshoada y de mi alma sufrimiento como planta deshoada que de mi alma primero como planta de sojada